contra uno radio, ¿no? En AM 570 y también a través del duplex de U Conuku Web Radio, Fabi. Pero tenemos que decir que un día la que Castolani dijo, basta, ¿no? A los 49 años se retiró, lo anunciamos ayer en el cierre del programa, y hoy tenemos ¿Qué? el placer de saludarlo y de hablar con él un poco para repasar su gran carrera. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo te va, querido? Hola, Fabián, hola a todos por ahí, buen día. Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, hace mucho que no nos vemos. Mucho que no hablamos. bueno, este ya está, colga... colgaste la toallita. Colgamos la toallita, la estiramos, lo que más que se pudo, el, el cuerpo el último tiempo estaba costando y y nada, la decisión se venía evaluando y ya la semana pasada tomamos la decisión y, y ya colgamos la, la la la toallita y la zapatilla. Está muy bien, estaba jugando la competencia local. Exacto, acá la local de Día Rafaelina para Independientes, hace ocho años, cuando dejé profesionalmente de jugar el último año, y estaba como entrenador de formativas, y en el verano jugaba la liga provincial de básquet para Brown de San Vicente los últimos cinco años, que bueno, eh, que fue el último paso del año, el año, terminamos este año, creo que en marzo, abril, abril de este año ya terminamos la competencia, después volví independiente y terminamos hace un mes atrás la competencia acá en local. Bueno, y no tenía más ganas de jugar, no tenía más ganas de, de ir a entrenar, este, eh, de cuidar ese físico que lo, que está perfecto, que está perfecto por lo menos estéticamente hablando después que ven Chasis como está, Te <ríe> pero, escucho muy bajo Fabi. ¿Eh? Te escucho muy bajito. No, te decía que bueno, que llegó un momento que, que dijiste bueno basta, ¿no? este normal que físico estéticamente esté bien hay que ver que cómo está el digo Sí, la realidad te soy sincero, ganas las tengo la, la, la rodilla la última, operé la dos rodillas en los últimos dos años y la última fue en diciembre del año pasado y, y tuve una fractura por un golpe jugando también hace tres meses y, y a partir de ahí no me pude recuperar eh, bien hasta el día de hoy, entonces no, no prioricé las ganas están, sinceramente este miento si no tengo ganas de, de seguir diciendo entrenar, de armar el bolso el, la frase, vete, diciendo de, de, de, de, cuando tenga más ganas de armar el bolso, bueno, eh, ganas tengo pero bueno, el cuerpo ya tiene su batalla encima y, y, y ya estaba peligrando la, la rodilla esa, el, el médico me aconsejó que no siguiera y insistí en el tema de terminar el torneo y, y de buscar una seguir haciendo la recuperación y, pero no, no, dijo basta la, la, la rodilla, así que bueno Hicimos, lo evaluamos y, y tomamos la decisión, ¿no? Sí, porque eh, más allá de que no sea una competencia profesional o que esté en el orden o en el ámbito profesional, este, jugar para independiente refería vos también eh, ir a entrenar, los chicos son muy jóvenes y también jugar el provincial también es una competencia un poquito más exigente, ¿no? Hola. Te decía que más allá de que no sea una competencia profesional, La, la que estaba jugando en digamos liga nacional, liga argentina o, o, o federal, el hecho de ir a entrenar y jugar para independiente y después jugar a los provinciales exigía también un cuidado y una y un entrenamiento diario. sí seguro, seguro eh uno el cuidado siempre está, siempre fui bastante, bastante aplicado con, con el tema de entrenamiento, de, de, de, siempre entrenar, mantenerme, sobre todo en el, uno cuando yo cajé profesional eh, Eh, el entrenamiento baja muchísimo la intensidad lo que es nivel profesional a, a, a, al torneo que estaba jugando porque uno se tiene su actividad fuera del hotel que el básquet pero bueno, siempre con los cuidados necesarios y tratando de, de, de dejar la mejor versión de uno mismo eh, dentro de una cancha y bueno, y si el, el último tiempo no, no, no estaba viendo en mí la posibilidad de dejarlo mejor y, y bueno, entonces quiero guardarme esa imagen de, de estar bien en la cancha, ¿no?, de, de, de pasarla mal con dolor o no estar a la altura de las circunstancias después de tantos años, así que, bueno, eso también, ¿no? Y me imagino que además te diste un, un lindo lujo que haber sido compartir cancha con tu hijo ya, ¿no?, que no se lo dan todos eso. Sí, sí, sí, hace ya el año pasado, hace, hace un par de años que venimos compartiendo, está eh, dedicado a su carrera universitaria y, y, y parcialmente, bueno, tuve la suerte de... de, de, de compartimos la misma pasión que es el básquet, así que eh, ahora lo estoy dirigiendo, hace esas 10 días que empezamos a agarrar el plantel de primera, y es un plus que me da el básquet de, de, de compartir la misma pasión, y, y bueno, estar en el mismo club, de jugar juntos, de salir a dirigido en formativas, ahora dirigirlo en primera, así que es un plus que me, que me da el básquet de, de que, no, que no es pensado, para eso jugar a esta edad y llegar a compartir ese ese tema de, de una cancha juntos, bueno, la verdad que lo, lo disfruto mucho. Y mirando para atrás, ¿qué, ala qué balance, análisis haces de tu carrera, no? ¿Estás conforme? ¿Quedó algo pendiente? Estoy conforme porque en el sentido de, de lo que traté de brindarme para el, para la disciplina fue dejé todo, eh, dejé todo en lo que estaba a mi alcance y, y, y, y conforme. Y la verdad que desde que el anuncio a hacer a hoy... De, de, de que ya lo hicimos oficial, que no estaba en Misión Cigar, tantos amados como amigos, que es lo que más me queda de, de, de esto, ¿no? Los lo amigos que uno cosechó, las relaciones eh, personales que ha hecho con, en tantos lugares y con tantos amigos, así que nada. Eh, realmente por ahí algunos audios me han hecho emocionar estos días, pero bien, bien, muy contento. Y seguramente después ya más frío vendrá el análisis, bueno, en este momento está... Dejé de jugar, agarré la primera y justo oficialicé esto, eh, fue vorágine, o sea, seguramente va a caer la ficha en algún momento, pero bueno, ya era tiempo, ¿no? O sea, se venía evaluando era tiempo, esperemos que, que el tiempo pase ahora. Sí, incluso Julio Lama se, en un tuit marcaba, ¿no?, que había sido una pieza fundamental, vos en Benur. ¿Benur tal vez fue lo más fuerte que viviste a nivel profesional? En cuanto a éxito profesional, sí, porque bueno, se ganó la liga, se, ganó la liga, se ascendió primero, primer año, se se ganó la liga y la liga sudamericana en, en muy, un lapso muy corto de tiempo entonces eh, se consiguió el récord de la liga de, de partidos ganados en porcentajes verdad un equipo que a priori no se había armado para para ese objetivo y superó la expectativa de, de todos así que nada eh, evaluando lo profesional creo que sí La última parte ¿Por qué jugabas con toallita? Transpiro muchísimo <risa> <risa> y, y nada después de uno lo usaba con continuamente el banco suplente y opté por una tasa de mano chiquita para la cintura, después una reglamentación que no se permitía, no me acuerdo si de este después me dijo bueno ya venía de antes, lo usando de antes y me lo permitía usar porque no se permitía usar, algo una anécdota graciosa, fue un extranjero que no me acuerdo, dice, quiso usarla y el árbitro no lo dejó, como que este venía antes, antes de la de la de la de la, de la, de la reforma, que no se podía usar, entonces nada Eh, se usaba simplemente por una cuestión práctica de secarse las manos para los días de Juan Verano y hacer mucho calor y, y para secarse las manos. Tuviste una, una gran carrera también en la categoría de ascenso, ¿no? logrando varios ascensos, no con, con compañeros que también han ganado mucho eh, en esa segunda categoría, no eso también fue algo, algo fuerte en tu carrera. Sí, sí, tuve cinco años en el ascenso de TNA, y la verdad la categoría muy competitiva, bueno, lograron tres ascensos, con, con gimnasia con Quilme y con Menú, muy competitiva y creo que también disfrutándolo mucho, eh, eh, fueron, fueron lindas, lindas temporadas de las cuales también te permitió terminar la formación también como jugador, ¿no? sí, sí, seguro, seguro, seguro. tenés otra actividad ahora aparte de, la, de estar este, como entrenador jefe del equipo ...de independiente del equipo que te retiraste o no... ...sí, sí, sí, yo apenas me retiré en el 2011... ...fue mi último año, los 41 me retiré... ...el último año fue en Ciclista Junín... ...a los pocos meses ya empecé a trabajar una empresa... ...en, en forma independiente por una empresa... Eh, ...de acá, Rafalina, y nada, o sea, hace ocho años que... ...ya o sea, te dejé de jugar y a los cuatro meses, cinco meses empecé la actividad... ...así que fuera de lo que es el básquet tengo una actividad particular... Eh, y bueno, sigo ligado como jugadora independiente hasta hace un mes atrás y como entrenadora formativa eh, tenía dos categorías, U17 y U19 y bueno, ahora o está sea, planificando para el año que viene, se ha eh, a agarrar la primera división y U19. Así que son las dos categorías que tengo en el club. Una empresa dedicada a que si se puede saber. Sí, sí, neumáticos eh, neumáticos. Ferrari neumático es una... Eh, una empresa de, de gente de básquet también me abrió dio, dio las puertas en el 2011 cuando me retiré a, a trabajar con ellos y bueno, así que hace el 2011 que, que trabajo por mi cuenta para ellos, ¿no? Así que, pero bien, bien, bien, bien. Eh, tengo flexibilidad horaria en, en el sentido de poder hacer la actividad del básquet, así que bueno, eh, bien, contento con esa actividad también y que ya te digo, por, por esta actividad me, me inhibía el tema de, de, de seguir como entrenador o jugando. Creo que fue clave eh, esa actividad para que yo pueda seguir tantos años jugando y dirigiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y escuchando, y, y en la Liga Nacional, Walter, Walter es Walter Vectorani con quien estamos hablando, que se retiró definitivamente de la de actividad, si bien estaba siempre en la actividad de competencia interna de la Liga Cafadería, eh, bueno, eh, siguió jugando y, y nada, queríamos hacerle tarota que estamos realizando porque aparte. Que, que ahora ha sido un jugador muy importante en la segunda categoría del báqueo el argentino, ganó la Liga Nacional y la Liga Sudamericana con menor, además porque es un tipazo y, y realmente se, se lo merece. Walter siempre eh, tuvo, o sea, tiene esta bonomía de persona que, que lo distingue, lo marca de, de, del resto, así que, eh, que mirá la Liga Nacional a menudo, Walter. Sí, miro mi partido de Liga Nacional, eh, miro Báqueo continuamente y hacer por partidos televisados como por plataforma de streaming viste hoy tengo la posibilidad de ver más que ver mucho y, y lo sigo y lo sigo y tanto seguir acá en libertad por, por, por cercanía y, y ahora que tengo por ahí un poco más de tiempo libre en el verano que, que antes estaba jugando a la competencia en el de San Vicente voy a tratar de ir a verlo más seguido eh, y mucho equipo de Rafaela, muchos equipos que van a jugar con libertad Sunchal un estarán en Rafaela y muchas veces le prestamos la instalación acá del club para para para que entren y no viajen a, a, a entrenar a hacer la serie de tiros en la mañana de los partidos así que sigo con contacto con muchos de los chicos que por ahí fueron compañeros cuando vienen a entrenar al club así que, en, que es compañeros y algunos entrenadores así que bueno eh, trato de seguirlo, si bien yo estoy en, la, en la, la noche en el club entre semana sigo después del día y pico de la noche eh, trato de ver partidos casi casi diario Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Walter querido, nada, lo mejor para lo que viene, a esa rodilla, que quede la bien para la diaria. Después seguramente te vas a empezar a aprender en algún partido de, de veterano, en eh, categoría más grande. Así que acuérdate a esa rodilla, a ponerla bien y, y lo mejor para lo que viene, como siempre. Hola, muchísimas gracias, sabes que te aprecio mucho, eh, muchos años, mucho más rica que ahora, pero bueno siempre presente, te agradezco por el llamado y, y un saludo a todos. Dale, dale, lo mejor un saludo grande para tu familia. Walter Esterani, eh, la queca, la queca porque cabeza, ¿no? Queca, que cabeza. Por eso el, el sobrenombre, eh, un tipo muy querido, tipo muy querible, que dejó la actividad, y era profesional, pero que no era llamada como profesional, ¿no? Y cuando entrenaba, jugaba en interno de, de la Liga Rafaelina a los 49 minutos. Vamos a pause sentir, Dale, pausa y volvemos con más uno contra uno.